Una herramienta súper importante y a la vez muy sencilla de implementar para establecer relaciones de credibilidad y confianza con los usuarios o lectores de nuestro sitio web es el uso de los testimonios. Un testimonio es algo muy sencillo, viene siendo una referencia uh, de una persona, de un cliente nuestro, al haber consumido o usado un producto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos eh, viendo la posibilidad de usar o consumir un producto y estamos usando internet como una herramienta para ese propósito. Normalmente lo que nosotros hacemos es investigar acerca de la persona o de la empresa que está ofreciendo este producto o servicio. De entrada, muy rara vez nosotros compramos eh, en primera instancia sin conocer realmente quién es esa persona o esa empresa que está ofreciendo su producto o servicio. ¿Cómo llegamos nosotros a esa página, o a, o a esa empresa, o a esa persona? Pudo ser a, a través de un buscador, eh, un posicionamiento natural, o a través de la referencia de una persona que ya haya usado ese producto o servicio antes, que nos la recomendó y nos la referenció. Entonces, en ese momento, pues nosotros eh, vamos a nuestra, al sitio web de esta persona, empezamos a investigar, a conocer, y si vemos alguna sección en la cual personas de carne y hueso, personas reales, estén dando o avalando su testimonio de este producto o servicio, esto está generando confianza y credibilidad en nosotros acerca de la calidad y de prestación de, de, de los servicios o productos de esta empresa. Entonces es súper importante tener estos testimonios. Ahora, ¿estos testimonios cómo los debemos presentar? Pues hay varias formas. La primera es respetando al 100% lo que tu cliente haya dicho. Sí no en lo posible trata de no cambiar de no modificar palabras sino respeta al cien ciento como tu cliente se expresa uno eh, digamos eh, al, al leer textos tú identificas si el texto es de autores diferentes, porque sería muy fácil que tú mismo como dueño de tu, de tu servicio y tu producto pues crearas te, eh, testimonios ficticios. Pero digamos hoy en día los usuarios y especialmente los usuarios de internet somos muy susceptibles a identificar cuando un testimonio es real o no. Y lo peor que podrías hacer sería colocar testimonios ficticios de tu producto o servicio. No importa que solo tengas uno, dos o o solo tres o solo uno, colócalo, eh, es válido y en la medida que vayas generando pues mayores ventas, pues eh, contactar a tus clientes para que te den tu testimonio de servicio, tu testimonio, perdón. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo, los contactas, los llamas por teléfono, les escribes un correo electrónico, les pides el favor que te compartan su impresión acerca de, de, del producto o servicio que tú les ofreciste, que estás muy interesado en que ese testimonio que te están dando lo vas a publicar en tu sitio web, les tienes que pedir autorización. Eh, normalmente uno lo que hace es coloca el testimonio, coloca si lo desea puede colocar nombre completo, pero tú le puedes aclarar a la persona que solo puedes hacer mención de su nombre y de su ciudad o país de residencia. Eso es algo que tú tienes que digamos, establecer muy claro, porque tampoco, digamos, no todas las personas les interesa saber que se consume tu producto o servicio. Entonces, eh, si la persona está dispuesta y te autoriza, pues, públicalo y esta es la forma en lo que lo debes hacer. Esta es una forma muy sencilla, funciona muy bien a través de un texto. Otra forma también, digamos, más poderosa, pero que no todas las personas están dispuestas a hacer, primero por el tiempo y segundo porque no saben cómo hacerlo, es la creación de audios o videos. Puedes pedirle a las personas que te graben un audio y ese es un audio que tú publicas en tu página web o en el mejor de los casos un video. Digamos que eh, el conocimiento técnico sería a través de una computadora, pero hoy en día con los dispositivos móviles, las smartphones, las tablets, hacer este tipo de grabaciones de audio y video es muy sencillo. Pero digamos que esta es una instancia eh, un poco avanzada, la, la es tener presente un testimonio de audio y video pues de alguna forma genera mucha más credibilidad que el solo texto pero no no deseches el solo hecho de tener testimonios de texto entonces lo primero que tienes que hacer en este momento pues es contacta a tus actuales clientes eh, diles que deseas Eh, compartir su experiencia y su testimonio en tu sitio web, que si te harían el favor y no le ven ningún inconveniente a que te hagan esto, y que en uno o dos párrafos muy cortos, en las palabras que ellos quieran, te describan cómo fue la experiencia al recibir tu producto o servicio, y eventualmente qué que, que de datos de, de, de tu cliente estaría el dispuesto a compartir para que lo coloques en tu página. Entonces, normalmente uno coloca solo el nombre, la ciudad y país, eventualmente si son empresas o personas pues, que no les interesa o no le ven problema que se reconozcan, pues se puede poner el nombre completo y la actividad profesional, ¿no? Eso también es importante, por ejemplo, si la, si la persona es un abogado, un médico, un comerciante, un profesional independiente, ama de casa, no importa. Eh, de alguna forma trata de colocar nombre, la actividad productiva y eventualmente ciudad y país y ya el nombre o, o o si la persona no desea que comparta su nombre, si eventualmente por ejemplo hombre de 35 años o mujer de 50 años, ese tipo de también de descripciones se puede hacer. Entonces, ahí haces ese primer ejercicio, empieza a crear la lista de testimonios de tu producto o servicio y cada vez que tengas un nuevo cliente, ahí mismo en lo posible si si ves que ha sido una relación interesante, si tu cliente está satisfactorio, pídele tu, su testimonio y su autorización para que te lo, lo puedas publicar en tu solución web y la medida que vayas teniendo muchos y muchos más testimonios pues son elementos que ayudan a generar credibilidad y confianza en tu propuesto.